Buen día, Pali, buen día el equipo, buen día la audiencia. Las dos cosas están pasando. Está fresca la mañana y está en Movimiento Santa Rosa. Vamos, Maurito, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, está fresca este, la mañana. Eh, Escúchame, Mauro, esta... Mauro, vos que sos santarroseño como yo. <risa> eh, este ver. tipo pregunta si está en Movimiento la ciudad. Es una capital. A las 7 ah. arranca el Movimiento. No, antes pero también. Pero antes también, claro, pero ya a las 7 hay, hay frenesí. En una <risa> capital de provincia. O sea, Bueno, ¿Eh? yo no sé por qué me lo preguntaba. Él se cree que, que esto puntual. es cateriló, ¿viste? Claro, Mauro, allá arrancamos un poco más tarde. <risa> arranca más a 8 y media, 9. Sí, sí, por lo menos. Media mañana sería. Sí, claro. ma, ma, eso es más porteño, arrancar a las 10 más porteño. Sí, es cierto, sí. Eh, por la actividad bancaria arranca a las 10 de la mañana. Sí. Pero Buenos Aires a las 6 de la mañana es, es un infierno. ¡Oh, que se Así joda. Que, y bueno, y entre el día de ayer que hubo piquete, que están, están todos quejándose ahí y demás... Es, es... Le prendieron unas gomas en la 9 de julio y se asustaron. Sí, eh, ahí lo levantaron, vi que sí, sí. durante la madrugada. Sí. Bueno, Consiguieron, este... acordaron algo. Me parece que una mejora en el potencial trabajo ahí. Sí, un, dar, también un bono. Alguna precisión no. vamos a dar después. Mm. Bueno, eh, bueno, Pali, sí, sí, la verdad que está fresca la mañana. Eh, no hay viento, hay apenas una brisita, pero que... Casi no se nota en superficie. El solcito de a poquito va queriendo, ahí hay medio remolón y como dice nuestro compañero Gabaza. Hay algunas nubes más para el, este, el noreste de la ciudad. Después está bastante despejado, sobre todo en el centro, más del centro de, de, de la ciudad. Así que vamos a tener una mañana quizá con sol, más centrada la mañana, nueve, nueve y media. Bien, eh, ¿y actividad periodística? Y sí, hay, hay actividad, nosotros vamos a ir cubriendo durante la mañana. Eh, hay una una reunión, eh, que como dice Juan Pablo, una reunión no es noticia, pero sí puede llegar a ser noticia de lo que pase después de la reunión, porque ocho y media de la mañana se reunía eh, el municipio con la Cámara de Propietarios de Taxistas, o de taxis. Uh -huh. eh, los propietarios de taxis quieren volver a rediscutir la... Eh, polinómica, que le arrojó una, un porcentaje de aumento que que no es el que por lo menos venían reclamando. Están pidiendo cerca de un 55%. La Polinómica llegó a, a 38% y ellos consideran que es poco, eh, que, que no les alcanza. Y es por eso que desde que se aprobó la, la Polinómica, después la ordenanza, la ordenanza ya está aprobada, Este, y ya están los, los, los taxis con el nuevo, con la nueva tarifa. Están insistiendo en que eso se tiene que modificar. Y es por eso que ayer me encontré con eh, Roberto Forastiero, el Tiri Forastiero, y nos decía que hoy ocho y media los recibían desde la municipalidad para comenzar a rediscutir, porque ya ya no están discutiendo, sino que están viendo a ver si la pueden modificar, si eso se puede. Este, levantar un poco el porcentaje y quizá haya alguna este, alguna modificación, veremos que dicen desde la municipalidad que supuestamente las personas que hacen esa polinómica les dio relativamente bien o por lo menos dentro de los parámetros normales, dicen desde la cámara de taxis que eso es poco y que el aumento debe ser del 55%. Recordemos que hoy sentarse en un taxi Solamente sentarse cuesta 300 pesos y, y, la, y la ficha pasó a costar 22,90, eh, la ficha por 90 metros. Así que este puede llegar a modificarse esa polinómica, por supuesto que tiene plazos este legales. Sí, y tiene que, que pasar ser un, por el consejo. Claro, una ordenanza por el Consejo deliberante tiene que ser. Claro, porque ¿verdad? justamente esa polinómica tiene que ver con una ordenanza sí, o sí, la ordenanza sí. tiene que ver con la polinómica. Pero también que la municipalidad haya este, recibido, en este caso haya esté recibiendo a a la a la cámara de taxis quiere decir que o oh, tiene que explicar algo. o quizá algo no quedó claro y se lo van a explicar hoy eh, lo que quiere la la cámara es que se aumente un poco más esto es básicamente después la municipalidad tendrá sus sus herramientas para defender la polinómica bien bien Mauro bueno y un tema más sí. que tiene que ver con el transporte público por más que se haya aprobado la ordenanza para el aumento de tax de colectivos a 120 pesos el boleto todavía no rige eh, ayer nos comentaban desde la municipalidad que eso tiene que ver con un sistema que es el sistema sube y también la CNR la CNRT que es la Comisión Nacional de Regulación del Tránsito que tiene que hacer los trámites para que se pueda este se pueda modificar ese ese precio que ahora es de 99 pesos y pase a 120, pero todavía, si hoy te tomás el colectivo en Santa Rosa, seguís pagando 99, aunque eh, se haya aprobado la ordenanza del aumento del boleto del colectivo a 120 pesos. Ah, bueno, bueno. Bien, Mauro, eh, nos reencontramos luego, entonces. Cuando sea necesario, Pali. Bien.